Hola, soy Sebastián Zúñez, soy el autor y el director de Road Movie, la obra que presentamos todos los sábados a las 8 de la noche en el Teatro Beckett, que queda en Guardia Vieja 3556. Road Movie es la historia de Rodolfo, su novia y tres amigos que viajan en una motorjoma alquilada al norte y en el medio de sus vacaciones tiene un imprevisto, se encuentran con alguien oriundo de, de la zona un cambio, genera un cambio de, de paradigma, una manera de mirar su realidad de otra forma que no lo venía haciendo, y a partir de ese accidente y ese encuentro se anima a cambiar. Digo, básicamente un poco la obra versa sobre cuán felices somos o no a la hora de tomar decisiones, y que la vida finalmente no es más que eso, una seguidilla de decisiones, todo contado con humor. Eso es Rod Moody, eso se presenta a los sábados a las 20 en el Teatro Beckett.